Cuando quedan 12 minutos para llegar a las 9 de la mañana, vamos a hablar hoy con la responsable de la sección sindical de comisiones obreras del ayuntamiento de Elche, Estefanía Bertomeu, sobre esa sentencia de lo contencioso número uno de Elche que ha anulado las bases para estabilizar a la plantilla municipal de interinos que supera los 400 trabajadores. Muy buenos días, Estefanía. Hola, muy buenos días. Bien, ¿ustedes、eh, qué es lo que aprobaron en la mesa general de negociación con el equipo de gobierno? Estabilizar a cuatrocientos y pico interinos. ¿Qué suponían esas bases generales ahora anuladas? ¿Darles más ventaja con respecto a otros a la hora de presentarse a las oposiciones para obtener plaza fija? Vale, en principio hay que diferenciar que realmente.、Eh, Las bases o la oferta no son para hacer fijos a los interinos, sino que los interinos tienen que concurrir a los procesos s electivos y, en base a la puntuación que obtengan, tanto en el concurso de méritos como en el concurso o posición por estabilización,、eh, conseguirán plaza o se quedarán sin ella. Entonces. Ya, ya pero, decir... pero ¿cómo van a concurrir? Con mayor puntuación que otros que no hayan trabajado en el Ayuntamiento de Elche. Correcto, pero、eh, esa puntuación, esa diferencia de puntuación, no determina la nota final, sino que hay una parte que se puede conseguir teniendo formación, titulación, cursos, y luego está la otra parte que, que habla sobre la experiencia. Que la ley que se sacó a nivel nacional sobre estabilización habla sobre valorar por encima. Por encima de otras cuestiones, la experiencia. El hecho de p i n t u a r diferente、eh, se ha hecho en todas las administraciones, de hecho,、eh, ese punto de nuestras bases está copiado de las bases de g e n e r a l i d a d y no es que hayamos hecho nosotros únicamente esta diferencia, y trata de corregir la alta.、Eh, Precariedad que hay por temporalidad en las administraciones. Vale, si ustedes han copiado algo de otras bases, de otras administraciones públicas, ¿qué ha pasado entonces? ¿Que la denuncia de algún opositor a algún proceso selectivo es lo que ha paralizado sus bases? ¿Porque se, ha de, se han impugnado? Sí, lo que han hecho es cualquier persona que concurra a un proceso selectivo tiene un periodo en el que puede recurrir. Las bases específicas, las generales, cualquier cosa, es un cualquier proceso selectivo, no solamente en estabilización, en este caso, pues、eh, se ha recurrido. ¿Y, y qué la... proceso selectivo, Estefanía, es el que se ha recurrido? El de técnico de administración general, lo que nosotros llamamos TAF. Vale, y si se ha recurrido y la sentencia solo habla de ese proceso selectivo, se puede extender, se puede. Se... ¿El ayuntamiento ha paralizado el resto de procesos selectivos? Vale, la,、eh, la demanda habla sobre esa base específica en particular y sobre la cuestión de diferencia de puntuación en las bases generales. Entonces,、eh, ese punto está en las bases generales y en las específicas. Sobre si el ayuntamiento va a decidir o no、eh, seguir adelante con los procesos, estamos a la espera de contestación. ¿Ustedes qué quieren? Porque el ayuntamiento se lo está pensando, supongo que los servicios jurídicos tendrán que determinarlo. ¿Y ustedes, con sus servicios jurídicos, qué quieren? ¿Por qué apuestan? ¿Por que se suspenda de momento todos los procesos selectivos a la espera de ver cómo se resuelve el recurso ante el TSJ?、Eh, no, nosotros.、Eh... Sabemos que esto es una primera instancia que se ha ganado, que se va a recurrir por parte del ayuntamiento esta sentencia. Entonces, nosotros lo hemos puesto en nuestros servicios jurídicos también para estudiar、eh, la, la, la posición que tienen ellos a la hora de valorar si, si se puede tirar por un sitio o por otro, pero no nos parece responsable paralizar el resto del proceso, porque no se hace normalmente tampoco. Es decir, cuando alguien recurre a una oposición, La oposición sigue adelante. Entonces, no entendemos por qué en este caso hay que paralizar absolutamente toda la oferta de empleo. También hay que tener muy en cuenta que para estos procesos hay una fecha tope, que el 31 de diciembre de 2024 todos los procesos deben estar finalizados. Entonces, sabemos que la justicia no siempre es lo ágil y lo rápida que nos gustaría. Y、si、corremos el riesgo. De que una vez que pase ese plazo final no tengamos la oportunidad de retomarlos. Vale, en 2024, ¿qué? Esto, ¿qué? ¿la oportunidad de retomar el qué? Los procesos selectivos en base a la ley 2021 de estabilización, que pone unas fechas muy claras de inicio del proceso, que tuvimos que negociar la oferta antes de junio del año pasado. Finalizar la publicación de todas las bases en diciembre de 2022 y ejecutar todos los procesos hasta el 24. O sea que sí. La oferta si... de empleo recurrida? Bueno, no la fecha de empleo está recurrida, pero esta sentencia que afecta a estos procesos tiene una fecha tope. Ya que esa fecha tope, si se cumple, si se rebasa 2024, bueno, lo tienen peor. Vuelven otra vez a la casilla de salida los interinos. Pues、eh, es importante entonces la decisión del equipo de gobierno. ¿Cuándo tienen previsto ustedes saber si toda la oferta pública de empleo se sigue paralizando? Pues esperamos que mañana se nos dé una contestación, porque ya la venimos requiriendo desde que tuvimos conocimiento de la sentencia. Entendemos que ellos también necesitan unos días、eh, para valorar el tema. importante, es delicado, es complejo, entonces tampoco queremos、eh, que tomen una decisión、mm, rápida, sino que la tomen con tranquilidad, pero sí que hemos insistido mucho en que no entendemos paralizar todos los procesos porque no se hace nunca, porque una, una oposición que tiene un recurso iniciado se paraliza, sigue adelante. Entonces en este caso debería ser también, siempre y cuando no haya una sentencia firme que diga lo contrario, se debe seguir adelante. Más incluso que no se han pedido ni, med ni medidas cautelares, ni paralización del proceso, ni nada que haga que se paralice todo. Pues, Estefanía, antes de finalizar, está muy bien explicado en, en qué momento se encuentra ese proceso de estabilización、eh, consensuado con los sindicatos y el equipo de gobierno. ¿Qué pasa con los interinos, con los 400 y pico trabajadores、eh, que están interinos en el Ayuntamiento del Che? ¿Por qué se merecen esta, esta ventaja desde los sindicatos, desde comisiones obreras? Pues entendemos que siempre hemos defendido que esta ley lo que estabiliza son plazas y que es cierto que en base a una ley que, que ha puesto unos criterios se hace esta diferencia. Pero también cabe destacar que la edad de, de los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas, no solamente del Ayuntamiento de Elche, esto es una cuestión que es, es extrapolable al resto de administraciones. Eh, la edad es muy alta.、Eh, en caso de que las personas no, no consigan、eh, la plaza que están ocupando en este momento de manera temporal, en muchos casos se ven a un, abocados a, a una exclusión、eh, en el ámbito laboral cuando salgan del ayuntamiento. Esto es algo que como sindicato nos preocupa. Por otra parte,、eh, han adquirido una experiencia que eso también hay que ponerlo en valor el hecho de que lleven muchos años conozcan los puestos de trabajo conozcan las herramientas con las que trabajan conozcan、eh, todo el, el ámbito laboral que les, les rodee y que les compete es、eh, algo que poner en valor también que es lo que se ha hecho、eh, la, la administración tenía una responsabilidad de en un tiempo prudencial en un tiempo de poquitos años estas plazas haberlas sacado a oferta por diferentes cuestiones que entrar ahora a valorarlas es muy largo, pero vamos, en una tasa de reposición, la crisis de 2008,、uh -huh. bueno, se paralizó todo. Entonces, poner ahora otra vez la, la maquinaria en marcha les crea un perjuicio de quien ellos no son responsables, los trabajadores, el personal no es responsable de esta paralización.、Uh -huh. En cambio,、eh, sí se le, se le、eh, haría responsable final, Si no se hace esta, esta diferenciación, y para eso salió esta ley. Esta ley, el espíritu, es corregir un fallo que tuvo la administración en su momento. Pues, Estefanía Bertomeu, no hay tiempo para más. Gracias por explicarnos este problema. Vale, gracias a ti. En TeleH, Radio Marca.